Keep weighing the casket, eaten by the play There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors to ourself if the show is through The looks and with the queue At last, the pose of Marshall's smiles Like last in 1998 show The Todd's on, no one ever sings The curfew grow is flying, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling by this dream <laughs> There's fills and chills and goes gone Sing songs and surprises, there's something here for everyone Reserve your seat today. There's mischief's and malign Noches a toda la gente que te ha, ahora mismo, jueves 22 de aviento ¿eh? del año 2016. Que te ha sintiendo Radio Cucar Radio Libre Dubiu Sintiendo Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada y a través también del www.radiocuca.org, si te da la gana. Puedes sentirlo por un sitio y por otro. Incluso si quieres, puedes sentirlo por los dos a la vez. Pero bueno, ya que hay, un, ¿eh? hay un... ¿Cómo se dice esto? Un retraso. ¿eh? Un retraso na, na, en el sonido que, bueno, pues... Eh, que puede dificultar en cierta medida el, el tema este La, el sentido, vamos, quiero decir ¿eh? pero tampoco soy yo para decir que tenga que ponerse o no ponerse hacer lo que queráis, ¿oíste? ¡Coño, más eh, tu ya! ¡Joder, qué guay! Puso ese temprano eh, Buenas buenas noches, más a tu, buenas noches Mira que hoy también casi a la hora Bueno, casi, casi Son, bueno, son ahora mismo las 9 y 10, digo 5 minutos de programa Bueno, coño, y que No, hubieran tomado primero, eh Lo que pasa que, bueno, pues tuve una pifia ¿eh? De la misma manera que Que tuve pifia de sonido Que yo sepa ¿eh? Igual estoy pensando que no tuve pifia de sonido Y la... Y la gente que estáis al otro yao, decís, madre de dios, pero si esto sonó como el culo, que tengo un silencio aquí, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hombre, yo no me pescancé. Pues eso, que a punto, yo tardaba aquí para pa llamar a los a nueve, ¿eh? Eh, lo que pasa que, bueno, eso eh, tuve una pifia previa al entamu, que fue que puse, bueno, previa al entamu no, entaméi, eh, el programa, y damos a sonar aquí el Disvisos Cabaret, eh, este cantarín que, que lleva acompañando al anillo de Nagonia hace casi una, una década, y la cuestión es que nada, oye, puse y... Pues y después pues, no sé qué coño fíjate con el ratón que paré el programa de grabar. Digo, cago en la ley, pues si no se graba, esto, hay que volver a empezarlo. Joder, pues sale, se vuelve a empezar, no pasa nada. Diz más de tú: me costó unos cuantos jueves recordar que Anedonio ya no empieza antes. Eh, pues sí. una hora primero manda huevos ¿eh? después de tanto tiempo ponerme a cambiar la hora ¿eh? en fin son estas cosas que estas cosas que pasan de ese me en cuando mira y sentí esta, esta semana ¿eh? pa ya tengo menos tos que el anterior espero, espero no toser ¿eh? espero no, no toser ninguna vez eh, pero pa pa por si acaso ¿Eh? Todas las semanas, la verdad que todos los jueves es que a eso traer un botellín de, de agua ¿eh? y, y hecho de, hecho no falta, hecho no falta todos los jueves porque digo yo, cago hago la ley Que oye, pues tanto da la propia yuela de ese mes en cuando tomar un, un traje de agua seguro que yo Bueno, eh, esta semana acordéme, ¿eh? ¿Eh? metíme a un, una tienda y compré un... un botín de agua de estos de 17 céntimos un ¿eh? pequeñín este que suena aquí este lo que pasa que bueno pues nada Vine con el col botellín y, y pasa una cosa que está en el tamar ¿eh? no lo no lo siquiera está aquí ¿eh? por cierto estoy perscanteándome ahora coño hostia que tiene muy poca agua a que está rellenado me cago en la ley no me hostia hostia hostia como ya lo movida esto pueden pasar pudieron pasar dos cosas a ver que se me derramare por la mochila voy a mirar a ver si tengo la, la mochila mollada a ver no parece que no parece que se derramare por la mochila Hombre, no, no me pescancé ahora mismo si, si estaba bien cerrado ¿Bien? Pero lleva poca agua. Voy a echar un trago a ver a qué sabe. A lo mejor muero Si no, no Falo más llega un veneno muy potente el que tiene el que hay aquí dentro. Y, y si Falo y digo algo más, bueno pues puedo decirlo ahora, pero morrer un poquillo más más adelante. Ay, espera, que estaba, estaba en otro bolso. A ver si llega en el otro bolso eh, y en el, que, en el que se molló la cosa. A ver. Eh, es muy difícil hablar el micro, ¿eh? y al mismo tiempo estar queriendo abrir una cremallera de una mochila que si bien no pues está seco también hostia qué misterio bueno misterio ningún que ¿eh? el, el supermercado en cuestión eh, o la marca timón os voy, voy a echar el trago a ver qué pasa bueno en principio sabe a agua pero no sabe a nada que se supone que el agua no tiene sabor no es eh, mentira eh, Recuerdo no me hablando de esto de una vez en el, mi, en el cuando yo estaba en la escuela, cuando ya era pequeñuco No sé en qué curso de tarea, pero pero estaba muy en un curso muy pequeño. Y, y bueno, pues eran unos deberes para casa. Les pregunta chorra, joder, ya muy pequeño, no sé qué edad tenía, pero pero ya muy pequeño. Y una de ellas yo era: yo era eh, ¿a qué sabe el agua? Eh, toma un trago de agua y escribe aquí a qué sabe. A ver, supongo que, que eso me imagino, no me acuerdo ya... Supongo que sería para que, pa que pusiéramos eso del agua no tiene sabor... Que es lo que aprenderemos en clase... Pero bueno, a mí pasaba una cosa... No sé si es que tuve siempre una imaginación muy, muy activa, ¿eh? muy muy fértil... O, oye, que eso pues, pasaría cualquiera, ¿no? Pero la cuestión es que, mmm, es que yo cada vez que probaba el agua... Eh, sentía tanta necesidad de responder aquella pregunta Y, y, y decir a qué sabía el agua de la miocasa Que cada vez que la tomaba eh, Bueno, pues yo imaginaba, intentaba buscar ahí algún tipo de sabor Y... <ríe> y curiosamente lo que lo que escribí en la libreta hasta que llegó la, la mioma y me lo borró y me lo arregló bueno me lo arregló que sé yo yo puse que, que el agua de la de la mi casa eh, sabía a crema de langostinos sí sé <risa> sí, sí, sí, que es una baballada enorme pero bueno yo no sé por qué ...porque en ese momento estaba pensando yo en la crema de langostinos eh, que es una una cosa que me gusta que está rico Y, y bueno pues el agua aquella precisamente como no tenía sabor ¿eh? y era y era un, un medio muy a falla para pa derramar y ¿eh? eh, para plasmar lo que lo que yo tenía en imaginación si hubiera tenido sabor ¿eh? pues entonces bueno ese sabor hubiera tapado hubiera acabado con cualquier con cualquier imaginación pero no lo tenía no lo tenía precisamente por eso fue por lo que pude plasmar allí todo lo que yo todo lo que yo pensaba todo lo que yo imaginaba el agua del grifo de la mio casa para mí ese día tuvo sabor a tuvo sabor a crema de langostinos qué cosa no cosa más más extraña sí pensáis lo viene a ser como yo que sé pues dónde dónde puede pintar un cuadro un un pintor joder pues es un un que te que te en blanco porque si si ya está pintado pues tiene algún color, pues oye, a lo mejor consígalo, pero, pero ya es más complicado. ¿Mm? A lo mejor puede, puede plasmar de algo, pero no a lo mejor exactamente lo que, lo que él tenía en mente. A ver, y como cuando yo tomé aquel vaso de agua que me supo a, eh, a crema de, de Agostinos... Pues, eh, No creo que me supiera intensamente como si yo tomara una, eh, una cuya reina de, de crema de langostinos de verdad. Pero bueno, eh, tuve la oportunidad de plasmar y, y, y una, una parte de, eh, de, de, de la sentencia que se tiene, bueno, el sentimiento de, eh, de, de la experimentación, de la sensibilidad de la, ¿Eh? que se tiene al, al, de la sensación, coño, también buscando el, el palabra, joder, sensación una parte de la sensación que se tiene al, al, al, al, al saborear la crema del llangustino, pues yo tuvela ¿eh? al saborear el agua no llega la sensación completa llega una parte, pues bueno seguramente el, el pintor que pinte en un, en un lienzo que, que te haya pues, coloreado O seguramente lo mayor puede... ...plasmar de alguna cocina... ...pero seguramente que no tiene ...toda la intensidad que él tenía... ...de la idea que él tenía na... ...na cabeza... ...no sé exactamente por qué coño ha salido esto ahora... ...pero bueno, oye, salió, no pasa nada... ...eh... ...a eh, de, de, de, de lo que sea... hoy, hoy cuadra que, que tenía aquí delante... ...este botellín de agua... ...eh... ...y bueno, pues... ...estoy hablando del botellín de agua... Eh, ...estaba hablando primero de eso de... De, de que, bueno, pues la marca esta en cuestión engañóme como ¿eh? como un pinín, porque porque dice aquí 50 centilitros, pero yo mentira, y mentira claramente porque tenía tenía bastante menos, no estaba llenada hasta arriba, una posibilidad, y que me cayera en la mochila, pero pero una que la traía, pero no, no, está seco todo en, en la mochila, menos mal, porque bueno... no, básicamente la mochila es lo que tengo así de más valor y un, un libro ¿eh? yo lo que más lo que más me dolería que se estropease un, un libro que me está prestando mucho teniendo en cuenta lo poco que puedo leer ahora mismo que, que, que mira, lleva desde que me lo regalaron que sería, no me acuerdo si en ochobro o en Payares ¿eh? eh, hasta ahora llevo nada más 200 páginas ¿eh? soy una puta miseria yo normalmente hubiera lo devorado además este libro que te prestando para dios hubiera lo, hubiera lo devorado enseguida eso hubiera sido lo que más lo que más me hubiera dolido de ¿eh? de, de, de derramar esta botella de agua esta botella de agua para la mochila eh, no sé qué más vale de, del agua eh, bueno sí, sí, sí qué más vale estuve hablando de la de lo del sabor a la crema de, de langostinos de cómo, cómo a lo mejor, el agua esta que no sabe a nada, puede tener alguna relación a lo mejor con el concepto este de, de vacío del, del taoísmo. No sé, si voy de taoísta por la vida, pero yo mentira. ¿eh? Más como yo digo siempre, yo no a que sea taoísta, yo hay que intento ser taoísta. ¿eh? vista no y el que quiere y el que puede... ...y es una cosa muy muy difícil... ...seguir esa, esa filosofía... ...y tampoco yo yo mucho que yo... ¿eh? O sea, a ver, ...yo de, de siempre en cuando... ...como soy muy bajo... ¿eh? ...cuando no tengo ganas de hacer una, una cosa... ...pues digo eso de... Nada, ...bu wey, no, no acción... ...no interferencia tal", eso, y tal... hay muchas veces que... ...que paso de todo, hombre... ...que no tengo yo ganas de... <ríe> ...será por eso... Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que el taoísmo tiene, tiene un aquello de vagancia de también. ¿eh? Digo yo, es, bueno, no sería sea taoísta de verdad o que ¿eh? controle mucho de esta filosofía y tal, igual está echándoles manes a la cabeza. O igual está, está afilando el, el hachu para pa subir aquí y abrirme la, la mía, en vez de echarles manos a la cabeza de lo que quiere abrir la mía. Puede ser, puede ser, ir ¿eh? corriendo. Espero que el taoísta en cuestión no sepa la dirección de la, de la cuca. <risa> eh, eh, ah, no, la web no bien. Nah, lo siento mucho, chaval del hachu, taoísta, eh. te jodes. Eh. Si la sabes tú bien, si no, la web no bien. ¿No sea qué? Ah, qué putada! Bueno, en fin. Para bueno, a poder ser, joder, no, no tengas deseos de primo en la cabeza. No sé yo si, si esos deseos cuadran mucho con el taoísmo, porque el taoísmo, oye... Bueno, hay un, hay un dicho que yo no estoy seguro, si está taoísta, me muy taoísta, y muy de, de gugué, de no acción, no intervenir. Y ese de sientan a... Un, un dicho que, por cierto, a ha me mucho, mucho, ¿eh? aunque, bueno, pues pues todavía estoy esperando. Pero bueno, eso de sientan a la puerta de tu casa y, y vas a ver pasar el, el cadáver de tu amigo. Eh, sí, muy guapo, porque viene a ser eso de que no es necesario hacer nada, que les cosas pasen soles. ¿eh? También es verdad que con el, con el tiempo yo a ese, ese dicho doy otro significado, porque si bien de alguna vez ya falei hace hay muchos años de, de, de este dicho ¿eh? en este mismo programa de radio, ya sabéis lo que digo siempre, como en tantos años no voy a repetir los temas? Pues pues obviamente joder, repítenlos en los programas de las radios comerciales que ya llevan mucho tiempo, también repiten temas ¿eh? ahora que hay esto de los, de los podcast ¿eh? yo bajo un montón de podcast seguidos de un programa que igual ya es el manal pero en, en cuatro días 108 y digo yo joder, estos que, lleven, que no tienen más temas o vuelven a hablar de lo mismo caro, igual pasaron mucho tiempo ¿eh? hay mucho tiempo para ellos porque lo estoy sintiendo todo seguido joder, la ley Bueno, pues a mí pasa a mí igual. Yo también falo, falo más de una vez de, de las mismas cosas. Con la diferencia de que a mí se me pillen, ¿eh? Me la suda, ¿viste? Es que me pilláis que decís, joder, anedónico, otra vez con lo mismo. Sí, pues qué, cambiad de emisora si queréis. Joder, por gámenes miu. Y si me apetece contar dos veces seguir lo mismo, pues cuéntalo. No pasa nada, ¿eh? Nadie tiene por qué andar opinando aquí lo que tiene que decir la anedónico con lo que tiene que dejar de, de decir. Pues sí, ya falé de alguna vez, por lo menos ¿eh? una vez que falé de ello, hay muchos, muchos años, ¿eh? nos sentamos de neudónico. Cuando estaba naciendo, estaba el, ¿eh? el anedónico miserable, estaba saliendo por algún, algún chumbino indeterminado, que fue el que lo, el que lo dio a luz. Y estaba saliendo en aquel momento y falé yo de aquello de, de, que, de que esté dicho, ¿eh? sienta en la puerta de tu casa. y vas a ver pasar el cadáver de tu enemigo ¿eh? ese, ese dicho que, que en realidad quiere decir bueno pues que, que no hay que bueno quiere decir podemos interpretarlo como que no hay por qué hacer nada no hay que hay que intervenir eh, las cosas van a pasar por por sí o soles lo que pasa es que yo en aquel momento también también vi ¿eh? también también vi la parte de, de ira contenida de odio ¿eh? Que, que espellaba, que espellaba ese dicho, esas palabras eso de, yo decía eso de pero que de, estaba yo refiriéndome a un enemigo que tuve en aquel momento ¿eh? y decía yo eso, pues está tranquilo que yo no voy a hacer nada contra ti ¿eh? yo voy a seguir ese dicho que dice que, que hay que sentar una puerta de casa ¿eh? y, y que ya verás pasar el cadáver de tu enemigo pero también decía eso de Y eso, sentame todos los días a puerta de casa a esperar con ansia ver el tu cadáver. Claro que da... Ya. La filosofía es diferente, ¿no? Sí, sí, un poquitín de... Yo era como decir, joder, pues, pues soy un... ¿eh? No, no estoy en condiciones físicas como para poder andar vengándome o agrediendo a nadie. ¿eh? ¿Eh? ...o sea que voy a, voy a hacer eso de sentar una puerta... ...pero por gana, por gana ponía me de pie y digo por ti... ...lo que pasa es que bueno, puedo un puerto, aquí y espero... Pero, ...y sabéis, yo no vi pasar el cadáver de, de, de ese enemigo... Que, ...que ahora mismo ni siquiera digo ya que ya es mi enemigo... ...por fortuna, ¿eh? yo cuido que... Eh, ...bueno, que yo sepa, enemigos no tengo... ...de alguno habrá por ahí que me, que me quiera mal... supongo que eso es inevitable, absolutamente inevitable, eh, bueno, pues, como decía una profesora que tuvo una vez, esa de es la que vos Solé, que, que ya era ella muy aficionada al, al misticismo y al, al conspiranoia y estas cosas, les aures Siempre es de alguna persona con la que no resuena, con la que tu aura no resuena y entonces no hay nada que hacer. Bueno, pues debe ser eso. A lo mejor hay, hay por ahí de alguna aura con la que eh, la mía no resuena. Y entonces, eh, pues caigo mal de eh, alguna persona por ahí, a lo mejor me desea de algún tipo de mal. Bueno, pues a lo mejor. Bueno, a lo mejor no, seguro. Yo la verdad que no ni deseo mala a nadie, ¿no? Eh, creo que con los años fui teniendo cada vez menos enemigos Cosa que da bien o, o sintiendo yo menos enemistad hacia hacia hacia otra gente, hacia otras personas ¿eh? Eh, Hubo un tiempo que yo sentía enemistad hacia muchas personas ¿eh? Bueno, son cuantos ¿eh? Y luego hubo otro tiempo en el que, en el que yo sentía enemistad lo menos por tres o cuatro Sí, sí, sí Ahora yo cuido que no acuerdo eh, que bueno sí, hay, lo todo, hay los todavía por ahí que, que aparecen y hombre del fuego al y tal bueno pero tampoco eh, eh. en fin eh, y concretamente el enemigo aquel eh, al que yo dedicaba aquel programa hace tantos tantos años yo cuido que ya <risa> me, la, me, la, me la suda bastante me la refanfínfla y el otra vertiente que a lo mayor tiene él tiene el tiene el dicho ¿eh? Eso de sienta en la puerta de tu casa y tranquilamente sienta ahí y espera. Ten paciencia que ya verás pasar el cadáver del, del tu enemigo. tener también un, un sentido que jepa para que apacigues. ¿eh? Porque tirando de sí otro dicho que dice eso de... No hay mal que por bien no venga. No, como yo. Ah, no, no, no y si no Y el de no hay, hay mal que, que cien años dure, ¿eh? ...que luego tiene la segunda parte de ningún cuerpo que lo resista... ...bueno, sí, la vecina de abajo de la iguala tiene ciento y pico... ...y eh, está tan, tan feliz... ...pero bueno, la cuestión es que, que el, el no hay mal que cien años dure... ...siempre puedo tener la vista esa y decir... Bueno, ...seguro que vas a morrer en antes... ...bueno, vale, sí... ...pero también tiene otra que que, que lo mejor pasa... ¿eh? las cosas, para bien o para mal, las cosas acaben, acaben pasando. E incluso ese, ¿eh? ese odio que puedes sentir en un momento dado, ¿eh? ese odio que en un, que en un momento pues, era bondo como para ¿eh? pa, pa, pa inyectar deseos de, de venganza, para inyectar la fuerza ¿eh? fuerza bonda como para poder ¿eh? llevarlos a cabo, como para poder, yo qué sé, pues... agarrar un, un, un puñal y, y, y cortar cortarle el gargüelo a un paisano, por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo, si si sientes, porque bueno, tiene un odio tremendo ese paisano y el, y el tono enemigo, pero si sientes y, y esperes tranquilamente, si sientes ahí tranquilamente delante de la puerta a tu casa y, y, y poneste, poneste a esperar... Pues, pues coño, y fácil que con los años, con el tiempo, hay que ver pasando, hay que ver si tú, mira, entro pa' dentro, ¿eh? que, que ya estoy hasta los huevinos de estar aquí fuera, ¿eh? de estar aquí sentado en la puerta, ¿para qué voy a estar a la puerta pudiendo estar dentro en el, en el sofá? Joder, ¿eh? y coyes y este y, y bueno, hombre, pues, pues no pasa nada. <ríe> Diz más de ¿eh, tú. También puede que pases tú antes por la puerta del enemigo que él por la tuya. No, nada no, más de tú, porque si sientes la puerta de casa, ¿eh? si te has sentado, no puedes pasar por delante de la de él. <risa> no, pero, pero sí, hombre, claro que sí, claro que sí. ¿Eh? Sí, sí que puede, el odio genera ¿sí? odio. Y el, el fecho de, ¿eh? de que tú consideres que una persona... ¿Eh? y la tu enemiga y que tengas malos deseos contra ella, pues es fácil que, que que esa otra persona tenga malos deseos contra ti. ¿eh? El, el odio supongo que es una cosa bastante especular. Normalmente digo yo que, que odies a quien te odia, que es el enemigo de, ¿eh? de los dos enemigos, que, el, que tú eres enemigo de gente que también te considera a ti enemigo de ellos. Supongo que sí. ¿eh? Para todas maneras eso que decía, el sentar en puerta de casa. Uno fae eh, pues, que evites pasar por de la puerta del, del tu enemigo, ¿eh? Eh, uno y uno y eso. Yo te diría que seguramente, pues, también, ¿eh? el paso del tiempo. El paso del tiempo que llegue, mira, eh, la gente que, que sabe de, de terapia, yo que sé, pues, psicológica y incluso física de muchas enfermedades. Sabe que, que un gran curandero ¿eh? y el mero paso del tiempo, y que muchas veces los supuestos melecines o, o tratamientos que nos que recomienden son, bueno, pues medias inserciones para pa estar entretenidos mientras, mientras va pasando el tiempo, ¿eh? mientras llega esa recuperación espontánea que, que va a llegar. Eh, supongo que bueno sí, la medicina allí es muy potente y es capaz de, de arreglar muchas cosas que, que por sí soles no se arreglarían. Pero también hay muchas dolencias menores, digamos, que, que no tienen más cura que, que el paso del tiempo. Igual nos dan una medicina y tal, y a lo mejor esa medicina allí es sencillamente un medicamento sintomático ¿eh? para tratar los síntomas, no para tratar el, el mal de verdad. ...y es como cuando tienes un catarro, ¿eh? vas al médico y te dice... ...buítate eh, esto y va a aquello y va a lo demás allá... ...el catarro va a tener igual... ¿eh? ...y lo único que a lo mejor si tomes esas mierdas que te da... ...pues igual toses menos, no te hace falta botón de la tos... ...si es locutor de radio, igual toses menos, igual estornudes menos... pero al fin y al cabo el, como dicen también muchas veces ¿eh? Eh, los, los, los propios los propios médicos es una gripe pues, está allí con, con medicación siete días sin medicación no es ¿eh? entonces, más o menos más o menos entendéis entonces la movida que, que quiero decir ¿no? y si esto pasa con con las enfermedades o con los males o con las dolencias físicas pues como yo sabéis que nunca, nunca entiendo que haya ningún tipo de diferencia entre eso que llamen lo físico y eso otro que llamen lo mental, que bueno, entonces encima estaría, en este caso, habría que hablar de lo emocional, bueno, pues una función más. Y igual que, que puede estar dañada la top función, bueno, pues ventilatoria, ¿eh? y por culpa de eso, pues tengas o tengamos un catarro, ¿eh? unos mocos, una tos pues también puede estar también puede estar averiada la, la nuestra función emocional y, y podemos estar sintiendo una emoción pues que totalmente disfuncional ¿eh? que, que nunca no que no está ayudándonos a, a sobrevivir sino en todo lo contrario ¿eh? de la misma manera que, que si tienes un, un catarro gordo no vives no, bien no vives bien, ¿eh? no vives bien. A mejor así, los que vivimos aquí ¿eh? en el primer mundo, con las comodidades y los lujos podemos hasta permitirnos meternos en cama y tardar dos días en cama si me falta. ¿eh? ¿Qué verdad? <risa> okay, que vamos a pasar sin comer o una cosa de esas. ¿eh? El que tenga trabajo van, van a echarlo del trabajo y por tardar dos días en cama, bueno, puede pasar, pero bueno, normalmente no, normalmente no. Claro, lo que pasa que en su tiempo seguramente era era otra cosa, era ¿eh? otra cosa. Supongo que, que en los tiempos nos es que el ser humano fuera un animal más de la selva, pues el hecho de, ¿eh? de tener esa, esa disfunción disfunción en, en la función ventilatoria, unos órganos que formaban parte de la, de la función ventilatoria, pues era un problema morrocotudo, era ¿eh? un problema morrocotudo. bueno pues el resto de las funciones también tienen que que bien eh tienen que funcionar bien la función emocional pues como todos los demás de fecho hay enfermedades bien bien gordes ¿eh? bien gordes que, que tienen que ver con la con las funciones emocionales esas depresiones graves que pueden llevar a una persona a bueno pues a morrer por supuesto igual que una disfunción en cualquier otro órgano el sistema de función pueden llevar a la muerte pues una disfunción potente eh, en ...la función emocional... ...pues también puede... puede llevar a... puede llevar a la muerte... ...eh... ...sí... ...y eh, es muy muy poderoso ...muy poderosa la... ...la dimensión esa de lo mental... ...y es tan poderosa como la dimensión de lo físico... ...lo que pasa que... ...bueno... Pues, ...oye... ...está de moda... ...está de moda... ...está guapo... ...lleva... ...a ver... ...también lleva, lleva de moda... tres mil años... ...o 4.000... mil ¿eh? ...el dualismo... ...creo que tiene por ahí... ...más o menos... ¿Eh? En los tiempos de los presocráticos, los presocráticos vienen de, del siglo V o VI, me parece antes de la nuestra era, en unos rastros de, de dualismo eh, aparecen después, la ¿eh? filosofía que más o menos más controlamos hoy en día que que la, la de los la de los griegos viejos, ¿eh? la de los griegos más más viejos, o sea que bueno pues sí, dos mil dos mil y de, de de moda. ¿eh? de moda de, de dualismo eh, en antes seguramente bueno en antes yo qué sé iba a decir en antes no se entendía va depende de dónde mires coño que también a, a Grecia llegó de alguna parte ¿eh? según según la teoría que me contaron a mí llegó desde de, de, de Siberia de los chamanes siberianos ni puta idea, ¿eh? será si, si verdad, será si mentira, no tengo ni puta idea. A ver, si yo no te, joder, estoy yo como para saber. Pero bueno, eso pues, pues pues en en esta moda que ya dura un par de milenios, pues pues no se sé, atribuyen a, ¿eh? a, a lo mental, a ah, Dios mío, lo mental, y a algo totalmente diferente, el alma, está ahí, no sé, no sé. Pero bueno, a veces tiene tiene muy curiosas. ¿eh? Mira, ...por ejemplo, voy a seguir hablando de la, de la botellina de agua... ...esta botellina de agua que todavía no toqué... ...bueno, si sí la toqué, pero para pa esa otra movida que, que queréis yo mirar... ...de si perdía o si estaba envelenada o, o tal... ...pero por sede, por sede no la tocaba... ...miráis lo que hay en la movida... ...yo cuando otros programas... ...no me acuerdo de, de, traer, de traer agua... Eh, ...normalmente no me acuerdo de traer agua... hecho la mogollón en falta... Eh. Todo to el rato muerto sede, ¿eh? Tengo siempre el, el garguelo seco, ay, y estoy deseando, y digo, cago en la puta, si, tuvía, si me hubiera acordado de, de traer agua, eh, anedónico, un mazcayo de mierda, joder, tanto te costaba traer traer un, un poco, una botellina de agua, joder, cago en la hostia. Bueno, pongo pues, una leche conmigo mismo que no me veas, ¿eh? Por embargo, pues hoy tengo aquí el agua ¿eh? del mío, este agua, ¿eh? y, y no tengo ningún, ningún deseo de, de beberla. ¿eh? Podéis decir, joder, pues qué mala suerte, ¿no? Digo precisamente, para un día que, que tal cuerdes ¿eh? precisamente y se decía en no, un no siente sede. ¿Pensáis que, que llevo por eso? Eh, yo pienso que no, pienso que no. Eh, ¿Oísteis hablar de alguna vez de... Mm, De, de la ilusión de control ¿eh? la ilusión de control y es un, un fenómeno muy interesante y, y que y que bueno pues la manera en la que experimentamos las situaciones la manera que en que les en que les julgamos, ¿eh? Eh, depende mucho de, del control que nosotros creyamos que es que, que tenemos sobre sobre ellas En este caso, bueno, pues podríamos... No hay ilusión de control, hay, hay control real. Hay control real. Yo, a ver, sé que el agua está aquí. ¿eh? Y como sé que el agua está ahí, y que en caso de necesidad, pues voy a tener para beber, bueno, pues ya no tengo ese sentimiento tan acuciante. ¿eh? No tengo esa emoción... No sé si se llama la emoción, sensación, sentimiento. ¿eh? Hombre, la sed de es una sensación. ¿Eh? lo que ocurre que bueno pues es una sensación como todas las sensaciones no dejan de ser una interpretación ¿eh? una interpretación subjetual del, del sujeto entonces es, bueno pues bueno, vamos a ver no quiere decir esto que en condiciones de que lleves todo el día sin beber por ser tu Ágara la sed ah no estás inventando tú ¿eh? no imagina que no a ver es una cosa y que y este es Kant, ¿eh? eso de los a priori, ¿eh? no sé si tiene que ver del todo, igual viene un cantanúte también y, y se junta con el tabuista, pero entre los dos a damos una paliza, ¿eh? pudiera ser, pudiera ser. Pero bueno, pero bueno, eso, en una situación como la de ahora, que, que yo en realidad, pues, pues porque voy a tener sedes y hoy llevo todo el día comiendo cuando son es normales. que para mí las horas normales son tremendas pero bueno, y bebiendo cuando tengo sede no sé, tomé bastantes líquidos ahora mismo seguramente no estoy, no estoy en absoluto deshidratado ni necesito eh, aumentar el volumen sanguíneo ni, ni siquiera tomé mucha, mucha sal no tengo tampoco que, eh, que, que regular el equilibrio osmótico no, no, no. Y, ...y como eso pues otros... ...otres hermanos que en realidad no tengo falta del agua... ...pero como no la tengo delante... ¿eh? ...entonces... Eh, ...tengo sede... ¿eh? ...interpreto... Pues, ...una serie de sensaciones, de, de informaciones que... ¿eh? ...que te han recibido... ...los, los míos nervios... De, ...de toda la mi... ...interocepción... Eh, ...interpretos de una manera mucho más abultada... ...son las mismas... Cuan, ...cuantitativamente son las mismas... ...pero cualitativamente... son diferentes dependiendo de que tenga o no delante esta botella de agua ¿eh? no me acuerdo cómo se llamaba un, un experimento muy guapo bueno guapo y un decir <ríe> un experimento que me contaron para pa explicarme eso de, de en este caso la, la, la pura ilusión de, de control y que ya era bueno pues un, un experimento que en el que a unas personas bueno pues les ponían unos unos electrodos Y, ...y yo estoy viendo pasando... ...corriente eléctrica... ¿eh? ...dando ellos descargues... ...cada vez más... ...más intensas... ¿eh? ...y en uno de los casos... ...yo decía... ...bueno vamos a darte descargues... ...cada vez más intensas... ¿eh? ...tú tranquilo... Pues, ...van a llegar a la muerte... ...van a ser a lo mejor un poco... ...chungues de algunas, pero ...pero bueno tú resistes ...resiste, ¿eh? resiste que, que no pase nada... ...y bueno nada... ...empezaban a dar esas descargues... ...y supuestamente decían que no les podían parar... ¿eh? ...pero bueno, llegó un momento en que empezaban a hablar... ...ay por Dios, para esto, no hay que lo aguante, no sé qué ¿tal? tal... ¿eh? ...entonces, bueno, pues los científicos en, en cuestión... ...apuntaban la intensidad de la corriente... ...en el momento que, que el Soxetu, ¿eh? en ese experimental... ...que estaba en ese momento sintiéndola... ...pues pedía a gritos que, que por favor que, que parase, ¿no? Ficieron lío a un montón de gente Y sacaron la, y sacaron la media de La media de la potencia de la corriente La que, la que supuestamente ya no había Y era irresistible Ya no se podía aguantar Y luego hubo otros A los que lo que hicieron fue ellos, Un, un mandu ¿eh? un, Como una pera Con, con un botón ¿eh? Si, sí, joder, un botón de pera De esos que nunca tuviste ingresados En el hospital, que siempre te ponen Bueno, ojalá nunca tuvieras ingresado a un hospital, pero bueno, eso, a lo mejor alguna vez fuiste a ver a alguien que te ve allí y vos fichasteis que normalmente tienen un interruptor. Sí, ¿eh? sí joder, ya me lo opera Yo, ¿qué quieres que faga? Ya sé que los hay cuadrados, pero ya me lo opera ¡Hostia! Bueno... Bueno, pues tienen yo eso, joder, pera o como vos dé la gana. Tienen yo el, el coso ese, ¿eh? Y, bueno, pues el coso ese era un interruptor para... para parar para parar la descarga un momento down cuando iba subiendo el cuando iba subiendo la la intensidad de la corriente y entendían que que ya no nos aguantaba más pues pulsaban aquel botón y y paraba bueno pues hicieron leerlo eso otro otro montón de gente y apuntaron también la media na la que la que que paraba en la que lo paraban Sí, sí, los que no tenían botón eh, a los 500 por decir algo, no sé qué magnitud estaba medido aquello ¿eh? vamos a imaginar la magnitud que fuera pero ponéisla en 500 ¿eh? a los 500 de media decían que, era, que no se podía soportar y que aquello era un dolor intensísimo y que no había manera que lo parecen por favor, los que tenían el botón nunca lo para ellos parábanlo a los 1000 ¿eh? aguantaban mucho más pero lo más interesante eh, claro, bueno Eso, eh, este grupo lógicamente tenía control y el otro no tenía control y el hecho de tener el control pues eh, falta interpretar mm, bueno, pues que lleva resistente de la otra manera, pues, pues que pare cuanto antes, no vaya a ver que ¿eh? bueno, pero luego el más interesante y era un tercer grupo un tercer grupo a que también ya saben, la pera con el con el interruptor Pero había una, una diferencia ¿eh? Había una diferencia Y que en realidad ¿eh? aquel, aquel interruptor Aquella pera No estaba conectado a nada No estaba conectado a ninguna cosa eh, Y era falso Indasina Aguantaban ¿eh? Los que tenían aquella pera Y creían que tenían el control Por eso lo de ¿eh? Lo del nomato este Y de de ilusión de con de control los que creían tener el, tener el control esos esos aguantaban ¿eh? esos aguantaban exactamente lo mismo que los que tenían el, el control de verdad vosotros mirad mirad la movida mirad ¿eh? mirad la movida y es tremenda eh, eso que llamen lo mental ¿eh? puede llegar a ser tan increíblemente poderoso ¿eh? como pa influir na la interpretación de un sentimiento, de una sensación, la sensación cuantitativamente y es la misma, lo que pasa que a la hora de interpretarlo, digamos, ¿sí? interpretarlo el sujeto, el sujeto y su sexualmente es totalmente diferente, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que efectivamente hay algo diferente a lo mental de lo físico, porque lo físico y es siempre igual lo mental puede variar? No, no. Estoy diciendo que la interpretación y una función como cualquier otra. ¿eh? Y la interpretación pues, eh, puede variar perfectamente, aunque no varíen las les magnitudes físicas. Bueno, otro día doy más la, la vara con este, con este tema. ¿Qué sigues? ¿Qué sigues? ¿Estás sintiendo anedonia? ¿Estás sintiendo al anedónico miserable a través de sonde desde de Radio Cuca, Radio Cucaracha la radio libre de Ubieu? 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocucan.org ¿Están son puntos? Punto 3, punto org La cuestión es puntuar Y por cierto, puntuar, acentuar estas cosas Tengo ahí a la web 999 Que me dice Hola, buenas noches, Sanedónico siento saludar hasta hasta a esta hora ¿eh? es que estoy lejos del teclado no pasa nada otro saludo enorme vaya para allá palo tuliao de la mar Que no pude pillar la cuca por la app madre de dios y no, y no sé lo que es tiene papel la cuca joder qué guay no no lo sabía <risa> y que yo como no tengo teléfono listo de eso que son los que saben qué hacer con las apps es yo no tengo teléfono listo ni ni, ni entiendo nada de siento mucho No, o el otro día de una pp para la cuca, ¿no? o la oficina de esta fecha, o qué sé yo. Se sí, como se ella, eh, supongo que con una app o en sin ella, eh, eh, también será a través del www.radiocuca.org, y si estás aquí cerquina, pues el 107.3. Que la, la verdad que, que me pasa a mí que, que la web 999 nunca está cerquina. por ahí el 107.3 no debe pillarse, no sé, no sé qué, tu tunein fía, no sé. Pero bueno, independientemente de, de todas esas cosas, estaba yo ahora mientras mientras sonaba este. este cantarín. ¿eh? Este cantarín de, de Lagartija Nick y, y Enrique Morente, que, que hicieron esa, esa versionina de, del tema de Leonard Cohen. Que a mí personalmente el tema de Leonard Cohen, pues oye, no me, no me dice nada, pero gusta me la de Dios, ya ¿sí? ves, qué cosas, eh? Eh, Prefiero la copia que el que original, <tusurra> no sé, <risa> normalmente me prefiero... mejor el original que la copia, ¿no? ya no, sí, veces en este caso a mí me gusta más la, la copia que, que el original. Siempre se puede decir eso de, no, no llevo una copia y una versión hay un homenaje yo... ¿Cuál es la diferencia? Eh? La diferencia es que, que pides permiso, no lo pides que, yo, que les, les, les, les, yo qué que la ropa que hay en los chinos y que pone al o O a, o a Didos, o algo así que, que yo no me homenaje a los grandes marques. No me nadie, una manera de sacar perros joder, <risa> Vaya hostia. Pero bueno, la cuestión es que mientras mientras estaba sonando el el cantarines y que, que tanto me gusta, estaba también pensando en otra cosa que no me dejaba de tener que ver un poquecito con la con la ilusión de control, porque eh, al fin y al cabo, eh, Cuido, no estoy seguro de todo, pero cuido que bueno pues la ilusión de control no deja de ser un fenómeno humano. Esto es una mera reflexión que, no, que ni siquiera está muy... Una reflexión que valga la redundancia no está muy reflexionada. no sé sea, que en realidad no lo sé, igual me pongo a pensar lo mejor. Digo, meca, no, si también puede haber ilusión de control en, en, en otros animales. o Bueno, no lo sé. Pero yo creo que lo mejor tiene mucho que ver con esa, con esa característica y que yo siempre digo que es la única eh, en esencia que a lo mejor pues, diferencia al, al ser humano de, de los demás animales eh, similares, eh, similares a una escala filogenética, los más parecidos, los más cercanos. y yo siempre digo que esa que esa diferencia y el, y el simbolismo ¿eh? el, el tener accedido nosotros al, al simbolismo que fue lo que aceleró exponencialmente la, la nuestra diferenciación de la nuestra diferenciación de los demás eh, yo cuido vendrán aquí expertos y me dirán no tuvo más importancia el, el pulgar puesto o el fecho de poder caminar al río bueno no sé Yo personalmente pienso que, que, que lo realmente, ¿eh? que el punto de corte y el simbolismo. ¿Tengo algún argumento que pueda utilizar para ¿eh? pa fundamentar eh, esta afirmación? Pues no. <risa> A ver, pero, que, pero que más daño, no tengo falta de argumentos. Yo digo lo que me parece, pero entonces, si os parece, pues, pues estáis de acuerdo y si no, pues no. A ver, tampoco y ye... ¿Eh? no tiene tanta importancia las cosas, que, las cosas que yo diga ¿no? pero bueno, eso yo estoy bastante convencido de que, de que el punto de corte está en la adquisición del simbolismo y del simbolismo complejo ¿eh? que supone el, el lenguaje eh, todo el pensamiento al fin y al cabo se, se articula a través de, del lenguaje yo no sé ¿eh? si hay pensamiento abstracto, ¿eh? abstracto quiero decir que, que no utilice el lenguaje de, de ningún tipo, porque puedes decirme eso de sí, oh, eres personas sordas o tal, bueno, pues una cosa y que esa persona sea sorda y otra cosa y que no tenga un, un que no conozca un sistema del lenguaje, aunque no sea, aunque no sea oral, ¿eh? Tienen otro sistema del lenguaje. totalmente diferente y todo sistema de conceptualización totalmente diferente precisamente por eso, ¿eh? precisamente por eso porque otra cosa de la que estoy bastante convencido y que dependiendo y bueno que ya sabéis, ya di la vara 40.000 veces con ello dependiendo de, del lenguaje que, del que dispongas ¿eh? y es capaz de articular unos pensamientos u otros Eh, si el lenguaje es muy rico o muy variado podrás articular muchos y si es muy propio y muy básico podrás articular pocos eh, remítome como siempre al feo a esos eh, a esas notes creo que era así nada, como lo pusieron en la traducción notes o apuntes sobre neolingua eh, del libro 1984 de George Orwell ahí te explícalo muy bien te explícalo muy bien como eh, si se faen desaparecer eh, de algunas palabras también desaparece la posibilidad de pensar en el concepto al, al que van sociales eh, con lo que eh, adiós, eh, adiós el concepto deja de ese fenómeno deja de existir porque no hay no hay con que con qué nombrarlo bueno pues eh, hoy no voy tan allá no me están allá, pero bueno, pues también lle un poco pa... lle un poco pa... Eh, la cuestión es que esa ilusión de control, por ejemplo, seguramente está eh, articulada a través del lenguaje eh, y el mensaje que está dándose esa determinada persona y no pasa nada, aguanto un poco más porque total tengo este botón de aquí que cuando me parezca cálculo y entonces, oye, pues mira, voy a aguantar porque total tengo el botonín aquí todo es otra través del lenguaje, ¿eh? todo es a través de, de, de lo que está pensando y que está articulando eh, a través del lenguaje. Eh, hay, bueno, pues una, un, unas intervenciones, por ejemplo, psicosociales que van en el camino de enseñar a las personas a modificar eh, los auto-messajes ¿eh? Eh, y de esa manera modificar las les, les emociones, los sentimientos o mesmo incluso bueno pues las sensaciones y que consiste precisamente en eso pues eh, a lo mejor precisamente eh, antes valemos de la importancia que tiene también eh, la interpretación de las emociones para, de las emociones por la hora de por ejemplo generar una disfuncionalidad emocional pues tipo una depresión mayor, el mero fecho de cambiar el cambiar el lenguaje, cambiar el mensaje, ¿eh? yo puedo ver una cosa y decir madre de dios ¿eh? qué cosa más chunga, o puedo verla y decir bueno pues mira esto puede servir para esto y para lo otro cambiar el pensamiento ¿eh? cambiar el pensamiento deja de ser otra cosa que cambiar el lenguaje cambiar ese auto mensaje que nos decimos ¿eh? esa manera de pensar que tenemos que no viene a ser eh, nada diferente de los, los los mensajes lingüísticos que nos damos a nosotros mismos eh, yo un poco lo de los mantras ¿eh? no digo el, el mantra el mantra nom... que Bueno, no sé lo que significa, igual resulta que, que OM tiene un significado muy profundo y que por eso lo repiten tanto. Eso, mira, podéis sentirlo a, seguramente lo mejor que podéis hacer. Y preguntáis al, al de la espada de Damocles que sabe de, de estas cosas. Pero bueno, yo cuando falo de mantras falo sencillamente de, de, de repetirse cosas como si todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. ¿Eh? Podéis decir, joder, pero qué pijada que tiene que ver que tú te lo digas para que pase. ...a lo mejor no tienen ninguna importancia... ...a lo mejor sí... ...a lo mejor tienen relación con esto del pensamiento positivo... ...que también decía... ...no sé si la semana pasada o cuándo... ...que oye pues... Eh, ...el hecho de, de pensar en este caso... ...de formular lingüísticamente... ...una cosa en positivo... ...pues seguramente fae que... ...pongas más energía en buscar esa cosa... Eh, ...que prestes más atención... A, ...a las oportunidades que tienes para el mala ¿Eh? ...y de esa manera contribuir a que aumente la probabilidad de, de alcanzar esa cosa... ...de que suceda esa cosa, no por ningún tipo de, de machi... ¿eh? ...no por ese pensamiento positivo, oh, que, te, que y no, no por eso, sino sencillamente por un fenómeno tan sencillo... ...como el hecho de prestar atención y, y, y actuar de la manera eh, conducente a conseguir una, una determinada cosa... Todo esto para decir que, que el lenguaje, eh, ese símbolo por excelencia, eh, de algo muy poderoso, eh, muy poderoso y que como puede influir en, el, en la interpretación de, de otros fenómenos que percibimos, pues bueno, tiene mucho poder porque al fin y al cabo eso oye eh, la, la nuestra relación con el mundo. Solo pues bueno, lo que Y es lo que nos llega a través de los sentidos, lo que percibimos, lo que interpretamos. ¿Mm? Bueno, todo este rollo, porque de, de repente, pues si me, no sé por qué se me vino a la cabeza una vez ahí, bueno, pues unos cuantos años, no sé cuántos, pero muchos. ¿eh? Ahora, pues cerca de la, cerca la década, a lo mejor, ¿eh? más o menos por ahí, cerca de la década. Bueno, pues la cuestión ya que no sé por qué, ¿eh? una una mujer que, que llevaba un, un grupo de personas con bueno pues con trastornos mentales graves que hacían una una reunión no me acuerdo si ayer o una o dos veces por semana para bueno pues para entre todos eh, reforzarse digamos e intentar bueno pues sobrellevar los los los problemas los problemas mentales ¿eh? y a esta persona y a la que bueno pues hacía un poquillín de, de guía y más o menos conducía conducía la sesión esta persona pues bueno pues por una serie de circunstancias pues tenía que, ¿eh? que marchar de la, de la ciudad y, y no sé por qué se le ocurrió Y, y ya os digo que no, ni siquiera una persona con la que yo tuviera trato, todo lo contrario. Cuando me llamó para contarme esto, tuvo que darse a conocer y costó un pedazo al, al Ya hacía muchos años que, que no se veía. Y dice: ah, Bueno, pues pensé para que siguieras con el tema este y de conducir un en las sesiones y tal. Oye, madre, en mí. <risa> Pero bueno, no, no sé el motivo por el que pensó en mí. Tampoco llego mucho porque <ríe> a la, a la, yo fui un día a la sesión y después llegó un mensaje de no hagas más que disolvióse Digo, bueno, esto debe ser que no yo os guste, ¿no? Bueno, no me extraña que no yo os gustase porque tampoco sabía muy bien que decir. Yo tenía que ir allí todos mirando con mí como, como esperando que yo, yo os propusiera el tema del que falar, la, la actividad que hacer y tal... Y bueno, pues a mí ocurrióseme una, de aquella no sé si, si nunca me planteara yo estas cosas del de linguaje el poder que tiene, ¿eh? el poder que tienen los nombres de, de las cosas, ¿eh? no sé, nunca, no sé si me lo planteara, pero bueno, se ve que de alguna manera, ¿eh? de una manera a lo mejor eh, non consciente, pues, pues estaba ahí, porque a mí ocurrióseme en antes de ahí, digo, que ellos os cuento esta gente y tal, Eh, mira, ocurrió una cosa, que digo, voy a preguntarles a todos, ¿qué lo que son? ¿Eh? ¿Cómo se definen? ¿Con, ¿Con qué palabra se definen? Y entonces me fui para allá y curiosamente, curiosamente que prácticamente todos, ¿eh? cuido que todos, se definieron eh, con, su, con su trabajo, con la su ocupación laboral, que bueno, pues... que ya no que ya no existía porque debido a la, su enfermedad pues tuvieron que tuvieron que dejarlo yo no sé pues al cuarto me de uno que se definió como como cirujano ¿eh? pero también me decía que de bueno yo, yo, yo, yo ya que yo era cirujano coño y, y qué es ahora no pues ahora ya no me desean operar vale entonces ya no es eso qué es ¿eh? y esto ya os digo con todos los demás igual Y, y, y bueno, pues dice eso, de que eso, juro que ya pues, lo contaron 40.000 veces, de que todos somos muchas cosas, todos somos muchas cosas, pero el hecho de que nosotros escollamos una, ¿eh? escollamos un concepto, un término, en este caso, una palabra para definirnos, pues seguro que tiene mucha influencia en cómo percibimos las cosas. Aquella persona en concreto... Eh, Buena parte de, de la opes sadume venía de, de no poder dedicarse ya a aquello que para él era bueno, pues lo definitorio. ¿eh? ...él era médico, él era cirujano ¿eh? y eso ya no podía, no podía hacerlo, ya no podía cumplir esa tarea. Pero él seguía definiéndose con esa palabra: Yo soy cirujano, yo soy médico, yo y claro yo insistí y digo: No, no, seguro que ya es muchas otras cosas. Y seguro que y es otras cosas que sigues haciendo en sin en sin problema y que sigues haciendo bien y que divinen llenate bueno al final después de, de mucho discutir el paisano en cuanto de definirse como cirujano definióse como como padre ¿eh? y decía que bueno pues que, que con la sofía que seguía ejerciendo de padre y que, que todo iba bien y tal Día una anécdota, eh, una anécdota para, bueno, pues para lo mayor ver que, que igual sí que tienen de algún poder. ¿eh? Eh, a mí la, la semana pasada, ¿eh? Eh, con esto de la mi actividad paralela, esto de Xunta Lletres, que, que tuve de algún, de algún tiempo atrás y que, bueno, pues que de en cuando, muy rara vez, ¿eh? vuelvo a repuntar. Bueno, pues en un sitio pidieron que por favor, yo sonbiase un porque bueno, pues van a sacar una cousu, qué tal, una xá xente y mándanos el autónome y la tua ocupación. Sí. La mi ocupación. Bueno, no sé. Ye muy difícil que escollo uno de les 40.000 ocupaciones que que tú esta hora. Eh descollo la función laboral que estoy desempeñando ahora mismo, pongo yo el puesto esi o, o busco algo algo con lo que yo me sienta a gusto. Es decir, a ver, si yo eh, pongo cualquiera de los puestos desempeñados hasta ahora, bueno, pues no hay que ninguno me, me, me defina. ¿Eh? Si pongo el que estoy haciendo ahora mismo, pues seguramente otro tanto lo mismo. Y entonces yo empecé pues, si a pensar, de pues qué puedo ver, porque a ver yo por mí ningún lugar yo ocupo eso que digo tantas veces, eh, eh, Aprendes mucho más todo eh, no de nada. Yo tengo el poderío lo que soy ni la mía mi ocupación como si fuera un error, podría decir dos o Y entonces después se me va a pensar, porque también decía joder, pero bueno, esta gente no voy a ponerme aquí, he soltado ellos una disquisición filosófica sobre toda esta cuestión. ¿eh? Y os diría joder, mándanos una puta ocupación, hostia, y ya está, joder, bueno, pues entonces al final eh, pidiendo ellos comprensión. eh dice yo, bueno, pues todo esto por escrito, eh, por carta y tal. bueno, les mis ocupaciones son tantas que decirles esto es, entonces bueno, pues sencillamente voy a decir vos un par de ellos, que son les que más años posiblemente llevo llevo metío, Y de que me siento, bueno, más o menos un poquecillín, tampoco mucho orgulloso, ¿eh? Y apetecería me seguir haciéndoles Y entonces, les, dije, les mis ocupaciones son agricultor y eh, locutor de, de radio. Sí, salió en meses dos. Eh, Hombre, agricultor después, después corregirlo. Eh, porque, dije, bah, eh, igual, cualquiera que lo vea, llega de agricultor y piensa eh, que ando montado en un tractor. Y... Eh, mm, trabajando no sé cuántos hectáreas... Y, ...y negociando un producto con un distribuidor... ...no, entonces pues sí, agricultor a pequeña escala... ...a pequeña escala, sin de explicar más... ...y locutor de radio, y está... ...porque mirá, a mí esto, la verdad que sí me gusta... ¿eh? Eh, hombre, ...yo pienso también que si no me gustara... ...no llevaba tantos años haciéndolo... ¿eh? <risa> Porque otras cosas es lo mejor, aunque no te gusten, tienes que hacerles por, por el tema que ella porque necesites perres o tal. Pero pero en esto que no ganes nada, no ganes nada de perros quiero decir, económicamente. ¿eh? De otra manera, de otra manera sí se sí, sí se gana. Esto, joder, pues ya pues, he prestado. A mí me gusta mucho venir aquí. La verdad que nunca me definiera como locutor de radio. Y es la primera vez que, que pienso en mí mismo como, como tal. ¿Eh? Y curioso, ¿verdad? A mí por lo menos resulta me, resulta me muy curioso. No, no sé, nunca, nunca me diera por por pensar por pensar así, nada. ¿no? En fin, no sé. Sentí un cantar. <música> Sigue quita sintiendo anedonia en este jueves 22 del año 2016 y ahí queda poco. En este día en el que, no, el invierno entró ayer me parece, pero bueno, oye, no, ah, pero bueno, eh, por lo menos, joder, bueno, oye, no, pero pero esto hacía frío, llovía, coño, pues hace invierno de verdad, ¿eh? No era esta primavera que el cambio climático nos trajo hasta hasta hasta viento, porque todavía no hay muchos hermanes que estaba haciendo calor y haciendo sol y que yo salía por ahí en en camiseta de paseo. ¿Cuándo fue este domingo? No, pero el anterior más que salir de paseo en camiseta fui de monte y pasé calor, que ali. que yo soy friolero y a mí préstame más el, el calor que el frío pero coño cuando toca que tan tan, tan tan bueno es, llevo unas almas a en encendir no lo sé pero también las margaritas saliendo saliendo en el, en el prao, joder delante de, de, de la casa en la huerta hostia ¿eh? que tal los mazanos dándome donde mazanes a estas alturas en aviento mi humedad Estoy muy guapo, eh, muy guapo, tú oh, puedes qué guay, eh. ¿Mazanes para fin de año. Sí, sí, muy guay. Mira humedad lo que, lo que vaya, lo que vaya a venir después. Habrá los todavía que, que lo unían. ¿Eh? El Trump y dice que no, que es mentira. El rajoy nuestro también dice que no. Que yo es mentira. Aunque se yo, pues.. Será mentira, te que he equivocado. Eh, no quiero, no quiero, no quisiera terminar hoy el programa en sin en hacer si un par de, de recordatorios. ¿eh? Eh, Uno llega el partido de el torneo de futbito solidario ¿eh? que, que organiza Esta emisora que organiza la, la Radio Cuca y que va a ser, <coughs> si no mal recuerdo, porque no tengo aquí delante de los, ni en el cartel ni nada, que va a ser el domingo por la mañana, desde de las 10 de la mañana, en Escanches de, de, del Instituto de la Hería. ¿eh? Eh, no sé sedicivo la manera de apuntarse. porque no la sé básicamente no la sé no sé tampoco dónde mirarla pero bueno yo supongo que los que los compañeros ya se ya se encargaron de avisar a toda la gente que te que te interesado yo decirlo por si acaso vale no vaya a que me digáis joder pues yo también estaba interesado que yo tengo un equipo de fútbol con los amigos y no pude apuntarme por culpa de que el miserable del electrónico va en un lúdica antena Bueno, pues ya digo ¿eh? y eso sí la, lo más guapo de lo más guapo de todo de todo el partido de, de fútbol este ¿eh? de todo el torneo y es lo de la, la recogida de, de juguetes ¿eh? para pa repartir pues entre los niños bueno pues que tienen más dificultades las familias para pa poder eh, pues regalar ellos juguetes Eh, y lo más guapo, bueno, pues este año, bueno, pues ya hay unos cuantos aquí en el, en el estudio Se ve que ya fueron, fueron, trayendo, fueron trayendo de ellos Y bueno, pues a lo mejor es eh, se más ¿eh? Esperemos que sí, porque mira, la verdad que hay una, una cosa guapa ¿eh? Yo tengo yo una manera al, al fútbol que no veo ¿eh? De verdad, o sea, no, que no veo Pero mira si, si un torneo de fotuito sirve para sirve pa que... ¿eh? pues una gente regale unos juguetes para que se den a, ¿eh? a los a los niños que, que ellos hace falta, pues mira, eso está siempre bien. Eh, mismamente ayer todavía puse sí, pues sí, un perro para llenar una, una caja del, del, del banco de alimentos, de la recogida de alimentos, que viene a ser una cosa precía, ¿eh? viene a ser una cosa precía, viene a ser recoger comida no perecedera, ¿eh? para que después pues, la gestione el, el banco de alimentos y la reparta entre gente que, que tiene falta de ello. ¿Estoy de acuerdo con la manera en la que forró el banco de alimentos y el, el, las entidades que lo gestionen la manera de acceder? Mira, pues no lo sé, <risa> no lo sé porque ni siquiera vos creáis que estoy muy muy enterado de, de todas esas cosas. Pero también os voy a decir eh, otra cosa, me, me la suda. ¿eh? Eh, de la misma, acordé la semana pasada que conté la única cosa que yo recuerdo, no sé si son más cosas, pero yo lo único que yo recuerdo que emprendí que de, de mi papá biológico, ¿eh? aquello de, de cuando dio 20 duros a un mendigo y, y dije, igual los gastan vino? y él me dijo, pero igual no. ¿Eh? yo como no lo sé, yo lo los doy ¿Mm? eso de cuando seguro que una cosa no, no furula y cuando no se fae ¿eh? podemos un facela diciendo, ah, esto no va para nada ¿Eh? si no lo hace seguro que no va para nada no sé con quién falaba yo el otro día sobre el tema del, del separar los los residuos ¿eh? separarlos en origen tirar la, pues, pues, pues los papeles a un sitio los envases a otro Y, y falamos, creo que entre tres personas Uno que era eh, totalmente contrario a todo eso Decía, ah, esto no va para nada porque después tienen los dos junto Y es toda una mentira y no sé qué Y otro que decía, no, es absolutamente verdad, eso hay falta hacerlo Y el otro decía, no, eso quita puestos de trabajo Y este decía, no, porque eh, si no se separa en origen Por mucho puesto de trabajo que haya no se puede separar y yo estaba en medio muchas veces muchas veces soy síntesis entre tesis y antítesis solitario por medio no sé si en este caso yo era un bueno pues un susto medio de esos porque bueno yo estaba na estaba na na tesis debo decir no estaba na tesis estaba na síntesis que decía bueno pues posiblemente y es verdad posiblemente no valga para nada eh, yo, bueno con los testimonios de, de gente que trabajó en inspección de, ¿eh? de empresas de, de reciclaje de residuos y bueno en cosas terribles eh, yo normalmente veo que bueno pues hay cosas como yo por ejemplo nunca entenderé ¿eh? porque para reciclar el, el vidrio primero se rompe y luego se fabrica otra vez ¿eh? nunca entenderé por qué sencillamente no se devuelven Joder, como cuando yo era pequeño, devuelves los cascos, ¿eh? agárrese una botella vino o de casero o de lo que sea y luego va a xaves, yo acordé más, de hacerlo cuando yo era niño. Decía a mi hola, ala, mira, vete a devolver estos cascos y les perras para ti. Pues igual, cada casco hieren, pues, 10 pesetes, ¿eh? o 5 pesetes, no me acuerdo, pero bueno, devolvíeslo, y ala, si volví en usarlo, y, y ataba estaba. Eh, ahora no, ahora tireslo, ¿eh? eso sí, se parteslo, tireslo al contenedor de, de vidrio ¿eh? y, y entonces eh, recíclenlo claro, recíclenlo eh, a base de mm, triturarlo ¿eh? destruirlo y volver a fabricarlo otra vez ¿no? interesante, ¿no? <risa> tiene lógica bueno, pues yo cuido que no la tiene no, no tiene lógica ninguna Y sí, es verdad, a ver, yo fui, tengo veces de, ¿eh? de baixar para casa para la noche tarde cuando ya está pasando el camión de la, ¿eh? de la basura y, y pescancéme de que agarren los cubos de diferentes colores, ¿eh? el negro de la basura orgánica, el azul del papel, el, el marillo de, de los envases y se la topa el mismo sitio, ¿eh? Digo yo, bueno, pues, en fin, <risa> posiblemente todo eso de, de la separatación en no origen no vale para nada. Pero, por embargo, ¿eh? yo de entre, de entre esas dos personas que estaban discutiendo, yo estaba más, ¿eh? digamos que filosóficamente ¿eh? y teóricamente estaba más con el que decía que todo era una mentira y no vale para nada. Pero a la hora de actuar estaba eh, con el otro. Eh, pues se me media hora del otro y dije: Posiblemente no valga nada, pero como de la manera que es seguro eh, que no va a valer para nada, y si no lo faéis, si lo faéis igual va, o igual, un val, eh, puede ser que valga, pues ser que no valga, pero si no lo faéis, eh, pues absolutamente seguro eh, que, que no va a valer. Si yo no llevaba el kilo de garbanzos y el de arroz y demás. Eh, para la caja para la recogida de alimentos seguro que no te iba a llegar a nadie a lo mejor de esta manera y mentira tampoco llega no lo sé no sé si va a ser mentira pero oye que nunca quede porque porque lo llevará, no lo llevara, no no sé ya os digo si si valdrá para alguna cosa pero bueno pues mira La recogida de juguetes, bueno, coño, en este caso conozco personalmente ¿eh? a las personas que recogen los juguetes y que los reparten. O sea, ya que, o sea, ya que quiero creer que, que sí, que sí va dar algo. Pero bueno, de todas maneras, es, es, lo, vuelvo a decir lo mismo. Como yo seguro que no vale para nada, y es si no doy juguete ninguno. O sea, ya que de algún juguete tengo que dar, coño. Tampoco, tampoco quiero, quiero marchar esta noche sin eh, recordar un, un evento que a lo mejor pasa mañana o a lo mejor no. Supongo que mañana para la noche, ¿eh? aparte de las 9 de la noche, faise desde, desde el estudio un especial Navidad, ¿eh? un especial del que no supe más que... Eh, bueno pues que igual había una la hueca en esa de la que falaba la semana pasada que, eh, que tanta rabia me da que <ríe> que de repente la, la radio se, se convierta en meeting machine ¿eh? eso que tanta rabia me da bueno pues pues resulta que, que a lo mejor que a lo mejor eh, lo hay voy tarde o no voy tarde un no tengo ni puta idea <ríe> no sé si la ¿eh? solamente el, el miedo a que a que te haga la hueca en esa eh, ya me falta que no venga a lo mejor resulta que vengo y que no la hay o, o, o qué sé yo bueno no lo sé a lo mejor sencillamente cojo un, un, un paso montaña es una capucha y si fue fa falta pues vengo y, y pongo ¿eh? sí soy muy muy paranoico soy muy paranoico bueno tampoco sé si lo voy a ver Eh, tampoco sé si va a haber el programa ese al final, porque supongo que, bueno, pues a lo mejor el fecho de, eh, de, de. Igual están comunicándolo a través del, del WhatsApp. Eh. Yo, como no tengo de eso, pues un no entero de, de casi nada. Y vosotros podéis decir, como tantos que me rodeen, coño, ponte que. ¿Cómo vas a estar sin él? Si. Eh, ponlo, ponlo, ponlo. Yo, sin sentí la necesidad de. ...de tener eso... Y, ...y de alguno podría decirme... ...coño, pero sí, mira... estás diciendo precisamente que... ...eh... ...que haces en enterarte de cosas... ¿eh? ...por culpa de, del whatsapp... ...que de no tenerlo... ...que estás quedando fuera... está, ¿eh? está perjudicando la tu ...participación social... ...sí, tíos, a lo mayor es verdad... ...pero... ...oye... ...sabéis lo que... ...eh... ...lo que me presta... ...y lo que disfruto... ...eh... cuando alguien me llama o me manda un, un mensaje de estos de los de antes, de los de ver ¿eh? de de un SMS que que, que que te diga, igual no tienen ni 20 años, no lo sé pero bueno, pues mira yo siento mucha ilusión y, y si tuviera el whatsapp sí, seguro que no iba a sentir la en ninguna y préstame sentir ilusión entre otras cosas porque como no la, no la siento mucho ¿eh? pues pues bueno, oye joder, pues préstame, ¿eh? préstame sentirla de, de ese mes en cuando eh, de la otra manera, pues tú seguro que no la sentía ¿eh? y era otra vez, volviendo al tema del taoísmo, ¿eh? para que, pa que exista lo bello tiene que existir lo feo, para que exista lo lleno tiene que existir lo vacío ¿eh? si no, no tendría sentido bueno, pues yo quiero que, que exista esa ¿eh? dificultad en la comunicación para poder disfrutar mucho más la, la para poder disfrutar mucho más la, la comunicación cuando se da ¿eh? si todo fuera fácil pues, pues no prestaría ¿eh? ya como se cuento tantas veces de la ilusión que hacían antes conseguir una determinada canción de uno de los dos grupos favoritos y ahora como tan un clic de distancia pues ya no fallen, no en ninguna ninguna ilusión eh, ahora que llega el tiempo de regalar a mi gusto me la dio regalar ¿Eh? Ya sé que la mayoría de la gente en la Navidad Ayos, bueno, eh, la Navidad, vaya mierda Con su mismo tal Bueno, pues a mí me gusta y me un mogollón regalar Que lo sepáis Y en antes, pues Siempre tenías el recurso de regalar ¿eh? Un disco, una película tal Y ahora ya no ya hay mucho tiempo que esas cosas ya, ¿eh? ya es, Bueno, pues un regalo Bastante inútil porque ya Es muy, muy fácil conseguirlo Acuérdome al corto ese mes sin embargo la, la última vez que que regalé que regalé música eh, regalé música sí música descargada a través de a través de internet ¿eh? pero pero en ese caso tuvo mucho de en, como si dijéramos de, de construcción propia ¿eh? No descargué un cantar o una música, un disco Que se, que se pudiera comprar por ahí ¿eh? En alguna parte que pudieras comprarlo Y la venga, tira para adelante No, eh, descargué, tuve buscando Y tampoco fue fácil encontrarlo a través de, del internet Costó mi trabajo, pero bueno encontrabondo como para llenar un, un disco Tuve descargando música de, de curdión ¿Eh? música de acordeón de todo tipo de pasodobles y, y bueno pues la, a, a la famosa María Jesús su acordeón que volvió a ver en Benidorm fue <ríe> un par de años eh, allí sigue, allí sigue tocando tocando cada noche eh, la cuestión ¿sabéis, sabéis cuál es a mi huelo y era lo que, lo que gustaba ¿eh? la música de ...de y, ...y me parece que... ...no me acuerdo si fue por cumpleaños... ...o si fue para pa Reyes... Eh, ...y era una persona que ya era muy difícil... ...facía un regalo que... ...que lo hubieras que... ...que prestara el regalo, ¿eh? Por eso también hacía especial... ...ilusiones forzadas... ...que regalaré, que regalaré... ...y cuando dabes con algo que veas que lo abrí... ...y decía, joder, y ver si... ...la sonrisa en la cara... Eh. de que dieras en el blanco de que gustara y esa vez gustó y gustó y creo, no sé si después lo sentí muchas veces era para pa que lo llevaran coche pero bueno, pues estoy eh, todo esto y no sé si para, para esto y para otra cosa pero bueno que la Navidad sí presta joder pero presta cuando pones algo de, de tu parte si sí, sencillamente vas a Sí, la Navidad puede ser una fiesta consumista. ¿eh? Puede ser una fiesta consumista en la que puedes ir a una gran superficie y, y gastarte allí unos cientos de, de euros en, en cosas, ¿eh? en materiales, en, ¿eh? en mercancías. Pero también puedes ¿eh? subir al monte, pues coger una, una piedra, pues, pues pintarla, ¿eh? pues pegar una cosa, pues pegar cuatro piedras. ...y pues regalar eso... ¿eh? ...que lo hiciste tú... Y, ...y no sé... Eh, ...a lo mejor... ...hay gente a la que no hice ilusión... ...porque lo que quería y era una... ...mercancía cara, pero... ...pues hay gente a la que... ...a la que sí presta una... ...una cosa... ...una cosa de este tipo, una cosa... ¿eh? ...digamos que... Mmm, ...casera... ¿eh? ...digamos que... ...que personal... ¿eh? Digamos que a lo mejor está delante de ella. ¿eh? O Porque yo también soy de los, que, de los que me pasa eso. Y a lo mejor pues, pensamos en la persona que nos lo regaló. Yo tengo una estantería llena de piedras. De putas piedras de mierda. ¿eh? Sin pintar, ni pegar, ni hostia. Solamente piedras. Y de vez en cuando repaso. todas las piedras y al de dónde vinieron, ¿eh? ¿Cuál es la, la historia de, de esa piedra? ¿Quién me regaló esa piedra? Al cuérdame de Carla Carrosa Piedra, y encima no sé, no y qué yo geología, ¿eh? No y qué, no y que sepa yo de eso. Entonces, tampoco sé exactamente lo que son la, lo que son las piedras. pero pero bueno yo veo esa piedra blanca y, y granate y al mes del día que que estábamos subiendo por el camino de de ¿eh? desde el río Uteberga ¿eh? al, a la aldea al pueblo de Bandushu. ¿eh? y estaba yo contando a la misma precisamente pues bueno eso que me eso que me prestan a mí les les piedras los regalos de las piedras Y entonces en ella cogió una, una piedra que pareció guapa, que curiosamente era una piedra más de todas aquellas que había allí, también y de, de piedras. ¿eh? Pero bueno, al sacarla, al cogerla individualmente, pues esa piedra que antes era desgraciadamente una piedra más del montón, pues fue una, una piedra muy guapa. pan arriba cuando llega mi mala que me regala la piedra pues pues más más todavía no mucho más todavía también tengo una, una piedra una piedra negra ¿eh? un, un ragodón una sogra, una, una piedra redonda y que llene de color negro y acuérdense de que estaba yo caleando pel el cabo peñes ¿eh? con un montón de gente y de yo hablando con Con la mi con la amiga Rocío Y estaba yo contando Y eso de que Las piedras podía ser un, un regalo Perfecto Y entonces en ese momento agachose Cogió una piedra y regalóme esa piedra Entonces yo cuando veo Cuando veo esa piedra Al córdome, al córdome de ella un ¿eh? no veo encima sí es Una piedra negra que no tiene nada no Al me Al córdome de, de la amiga Rocío También tengo una piedra Tengo eh, una piedra, eh, en este caso eh, más pizarrosa, eh, ya os digo, no sé mucho de xiología. Y esa sí que tiene, tiene muchos años, tiene muchos años. Al me, que me la un, un compañero de, de la escuela, eh, trayer y la de, de no sé dónde, de, de España, de, de algún sitio, de, de una roca eh, en la que supuestamente apareciera ese... ...la virgen y era un rapacín bastante religioso bueno yo que ella también era bastante católico cuando cuando ya, cuando ya era niño y idioma la la y tengo la tengo la guardada eh, tengo también una una serie de piedras blanques eh, ese es número de lasrajalo de esco es y lesión y bueno pues el año pasado hay más o menos un año por estas fechas cuando el... El cuerpo del mi abuelo estaba en el tanatorio de miyo. Hubo un momento en el que en el que salía a dar un paseo ¿eh? y, y fíjeme que en los jardines del tanatorio estaban estaban ornados con, con, con piedras, con piedras blancas. Y bueno, pues agarró un puñado de ellas. No sé exactamente por qué, pero bueno, tengo les tengo les allí guardados. Tengo también más piedras que cogí yo, pues, de, bueno, la vez que tuve en, tuve en Canarias, una vez, hay un par de años también, estaba yendo allá. Y, y, bueno, pues una cosa tan sencilla como que, como que les, el terreno, las piedras son diferentes, yo, oye, yo una chorrada, pero, pero yo nunca me fiché en eso, ¿no?, Yo veía por allí que les, les piedras que ponían, yo que sé, pues para pa rellenar maceteros y tal, pues que ya era una piedra muy guapa, ¿no? Con, con mucho mucho furaco y mucha burbucha. Y, y decía, joder, qué raro que para pa estas cosas en esta piedra que ya es escasa y tal. Claro, escasa no. Yo me, miré, claro, al mi alrededor, miré las montañas y eran todo de esa piedra volcánica. ¿eh? Entonces, pues... Pues agarré un puñado y, y tengo lo guardado también. ¿eh? Sí, claro, tengo lo aquí. Tengo más piedras, ¿eh? tengo más piedras. Tengo unas que me regaló el, el mi amigo el, el negro de la hora. Que, por cierto, estoy deseando que venga esta semana, no puede venir. Tengo yo una gana de hacer con él un especial sobre geopolítica, ¿eh? que, que el rapaz chana bastante de esto. Ya viene una vez, tiempo A, no sé si falla un año o si dos. ...a hablar de... ...no, falla mucho... ...igual ya falló un par de años casi... ...a hablar de, de... estas cosas y... ...bueno, pues... ahora que... ...eh... ...que está... ...bueno, ahora ...como siempre que está todo el mundo... ...el planeta ferviendo como una olla... ...a presión... ...en fin, pues es interesante... ...pues bueno, una vez fui con el... ...con el Bemego el neuro de... ...de la hora... ...una excavación arqueológica... ...y regalamos un par de... ...un par de piedras... ...eh... par de piedras a las que yo tengo mucho mucho ciño ¿eh? y esas piedras bueno pues a mí présteme por la vida y igual que me presta todavía no sé si ayer o antes de ayer pues, pasabales mis piedras y esa esa sé sí que, sí que sé que se llama así que es el nombre lleva una olivina un trozo de olivina una piedra verde ¿eh? que esa tengo y tengo un cariño especial porque esa regalóme la la, la, la mega Teresa En la que, de la que no volví a saber, una, una mujer que conocía en el camino de Santiago. ¿eh? Y que, bueno, pues se partamos en Santiago mismo y ya seguía caleando camino de, camino de Finisterre. Y bueno, pues a mí dolió un pie y yo di la vuelta, quedéme en Santiago y ya un autocar no para volver a pa Poviel. Y cuando ya terminó y volvía, y era de Barcelona, volvía para allá. pues hacía tres bordo no y entonces les horas que tuvo no y llamóme y bueno pues fuimos a, a tomar algo y a ver un poquito en la ciudad y, y regalóme regalóme una piedra olivina, de olivina del es que ...de es que collaro por lo visto bueno pues un camino de también de Santiago a a Fisterra pues hay un sitio en el que hay abundantes piedras de, de esa clase y bueno pues pues agarró una agarró una, bueno agarró una, agarró muchas según me contó para para pa regalar a, a personas y, y una de ellas regalómela a mí y, y tengo hoy especial cariño porque porque no volví a saber de, de Teresa más que bueno pues una vez que, que pude hablar con ella y que me dijo que, que estaba muy muy enferma y más adelante pues bueno, mandé algún mensaje pidiendo que me contestara y, y no me contestó a llamarlo me atrevo, lógicamente porque bueno pues yo era una persona bastante mayor y pues, por lo visto pues en ese momento estaba estaba muy enferma al de de sentir su voz por teléfono y, y bueno pues encogiese un poqueñín el el corazón no en fin y, y sabéis cuáles son las últimas las últimas piedras que que llegaron a, a la mi colección pues unas piedras que vinieron de la, de la playa de las de les catedrales. ¿eh? Playa das Catedrais, en Ribadeu, ¿eh? que tuvo para, tuvo para allí la mioma la semana pasada y, y acordóse de lo mucho que me gustan las piedras. Y agarró dos piedras muy curiosas. Una que, que un, casi parece una galleta, una, una tortilla, porque redonda y plana, Y, y otra que, que no sé cómo hay que llamar esa forma que pasa un tetraedro ¿eh? sí, sí, talmente un, un forma de una caja cuadrada y prestoso y prestoso tengo tengo esos dos esas dos piedras y, y nada pues ya sabéis si queréis regálame piedras para mí van a ser un, un regalo prestosísimo Y bueno, pues ya sabéis lo que significa esta esta sintonía de fondo. Que significa que voy a marchar, que voy a marchar ya. Y que bueno, que agradezco mucho, mucho, mucho. No podéis imaginar cuánto a la gente que tuvo sintiendo todo esto. Pensé ¿eh? ya a través del 107.3, pensé ya a través del www.radio.com.org. Pensé ya a través de los podcasts, a través del diferido, a través de lo que sea. Un saludo especial esta noche para mi amiga María y para mi amigo Macetu que tuvieron ahí en, en el chat. Y nada, un saludo enorme para todos, un beso, un abrazo y por favor, está aquí la semana que viene y como dice esta gente, que no nos ya joder, ¿vale? No me deis ese disgusto que no nos ya. bien por arte de magia tiene vida propia y va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia el piato total para que no vuelan los hechos que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y, presidentes, y presidentes, presidentes son y serán por siempre grandes figuras inquestionables ante quienes hay que doblar el espinazo Dar taconazo besar su mano, honrar sus sables que, que dios les salve por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 Que no te toca, que no Que no te que no Que no que no Que no te que no Que no que no Que no te que no